Mosquitera, la columna del espacio para la memoria. Hoy de la mano de Belén Baigorria, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Belén? Bien, muy bien, la verdad, con ansiosa, con ganas de contarle un poco este proyecto que nos enamora a nuestras compañeras y compañeros de hijos. Bueno, pero qué bueno, entonces, bueno, Belén, contanos, vamos a hablar de la biblioteca. Bien, sí, para aquellos que no sepan, un poco estamos haciendo un lanzamiento de de lo que tiene que ver con la Biblioteca de la Memoria. La Biblioteca de la Memoria es una biblioteca de libros de archivo, por así decirlo, que son libros que tienen una, un tinte particular. Eh, el tinte particular se lo da de que son libros que han sido recuperados de las celdas, de los calabozos, de los que han sido los centros clandestinos de detención. Y hoy en día nosotros tenemos eh, el honor de poderlos estar organizando y, y bueno, eh, por así decirlo, inventariando para que de alguna manera podamos exhibirlos en algún momento. Eh, para aquellos que no sepan, eh, algo que se relaciona muy seguido a lo que tiene que ver con la dictadura tiene que ver para mí con el secuestro. Mira que fue la desaparición sistemática de, de diferentes luchadores sociales, o, por ejemplo la consolidación también de lo del plan económico de Oz, de Martínez de Oz, pero por ahí se nos suele escapar algo que que si no está bueno dejarlo de lado que tiene que ver que también se instauró lo que fue un genocidio digamos cultural, una persecución también a, hacia una cultura. Y frente a esto también se aplicó digamos una política que fue sistemática en el caso de, de los libros fue una persecución, una censura y una prohibición de ciertos libros que en algunos casos también fueron quemados. Que dentro de este marco es lo que resalta lo importante de lo que es nuestra biblioteca, que está bajo la custodia de la organización de, de hijos y bueno en la cual estamos trabajando. Eh, por ahí, para contarles, eh, la biblioteca en la actualidad ahora se encuentra en el Espacio para la Memoria, Somos parte del Espacio para la Memoria, pero ha tenido su historia, ha pasado por distintos lados. Eh, para ahí contarles un poco lo que tiene que ver con nuestra historia, la Biblioteca para la Memoria, con nuestros libros recuperados. Eh, tienen, eh, comienza con el comienzo de la democracia, en los 80, eh, sucede que viene la CONADEP, la Comisión Nacional por, sobre la Desaparición de Personas, Y se arma una comisión legislativa con distintos eh, legisladores y con distintos sobrevivientes que tenían como objetivo eh, poder identificar los distintos espacios que fueron centros eh, clandestinos de detención. Eh, bueno, acá empieza a ocurrir algo que tiene una anécdota muy bonita, le un tibero, es cuando se realizan los recorridos hacia los distintos lugares, estos sitios que habían sido señalados como centros clandestinos de detención. Uh -huh. eh, se arma una comisión donde van legisladores y sobrevivientes, gente de los organismos todavía con la policía funcionando ahí en el poder judicial, en el perdón, en el palacio judicial policial <coughs> y al dirigirse a ese lugar eh, se les pide que hagan un dibujo a los sobrevivientes y que señalen más o menos cómo habían sido las instalaciones de ese lugar. Bueno, realizan el ingreso, eh, ingresan a, a lo que fueron las celdas donde estas personas estuvieron detenidas durante un tiempo y um, empiezan a exhibir las celdas donde abren solamente dos. Aquí la compañera Silión Tibero tiene una anécdota que es muy bonita, que ella pide que abran la celda donde estuvo su compañero Ángel Gil en la celda que estaba cerrada en ese momento, eh, pide por favor que la abra, exigen que la abran, y al ser abierta, eh, cae en una pilastra de libros, y dentro de estos libros se encontraba, cae sobre sus pies, con este suceso insólito, sobre las pies de Silvia, el libro de las venas abiertas de América Latina, eh, que había sido dedicado por, por su hermana. Eh, al cual ella lo identifica, lo agarra y se los muestra a los policías que estaban ahí en ese momento y a sus compañeros y bueno, pregunta cómo ella no había estado ahí y, y qué hacía un libro que había estado en su mesita de luz guardado en una celda esto por ahí, bueno, contárselos un poco porque también lo, estos libros tienen que ver con una con una resistencia también y tienen que ver con, eh, que son también parte de un testimonio vivido Luego de, de, de estar ahí, esos libros, bueno, algunos en parte fueron llevados por la CONADEP porque son eh, testimonios, ¿sí? Claro. Eh, son claves también para las investigaciones que fueron dándose después. Y luego, ya cerca del 99, se presenta un proyecto de ley por una compañera senadora, donde los libros pasan a estar en la legislatura provincial, pero quedan bajo la guarda o, digamos, la custodia de lo que es la agrupación IJOSA. La agrupación en ese momento se encarga de poder organizarlos, estos estaban abandonados, digamos, en un piso de la legislatura, eh, completamente destrozados. Los organizan, los limpian y, por suerte, ya después, cerca del 2003, son llevados a un espacio muchísimo mejor, eh, que es la Casa de la Memoria y la Cultura Popular, donde ahí ya sí se empieza a organizar digamos vamos a grañar ya crear un poco lo que es la Biblioteca de, de la Memoria de hoy en día. La biblioteca en ese momento estuvo funcionando un tiempo, eh, más o menos en el 2003, 2004, hasta que, bueno, por diferentes cuestiones, cierra ese espacio de la Casa para la Memoria y son trasladados al EPM, a lo que hoy llamamos EPM nosotros. Eso fue alrededor del 2013 y después, perdón, 2017 y, y desde ese momento se hacen algunas articulaciones por ahí con, con la universidad y con gente de la organización en el cual se empiezan a inventariar un poco estos libros a revisar de qué se tratan a ver un poco de su historia y organizarlos porque también nosotros consideramos de que también son parte de una historia en el cual eh, está bueno que puedan ser Eh, visibilizados también y, y pueda divulgarse un poco lo que contiene esta biblioteca. Eh, bueno, después de ahí empieza, nosotros estamos ahora en la actualidad trabajando con compañeras y con también gente de la universidad, con gente del espacio para que nuestro espacio pueda empezar a funcionar Eh, tenemos sueños por delante, por ejemplo poder tener una inauguración en, en el mes de septiembre y poder reivindicar ese mes también que es tan propio. Sí. Y, y bueno, por ahí eh, contarles un poco de lo que tienen estos libros. Nosotros, eh, eh, al yo un poco hice un, una introducción de lo que tuvo que ver con este um, genocidio cultural nosotros llamamos porque estos libros eh, también, digamos, fueron subversivos. Estos Exacto. libros también son testimonio vivo y, bueno, fueron perseguidos también. Muchos de ellos fueron, en estos casos nosotros no, pero fueron quemados y, bueno, fueron desaparecidos y muestran para algo que es importante para nosotras, que es cuando nosotros estamos inventariándolos, que es el pensamiento de una época, Eh, digamos, una expresión cultural, digamos, que también fue perseguida e intentó ser aniquilada, y por ahí sustituida también por otros valores que quiso imponer la dictadura. en eh, La semana pasada yo sé que estuvieron hablando del archivo, entonces por ahí resaltar un poco esto, que la biblioteca y el archivo eh, describen y hablan sobre una época o sobre una historia particularmente eh, por ahí que son una historia que continúa viviente digamos en, en, en esos libros y que expresan más allá de expresan mucho más que, que su contenido y por ahí esto resaltar de que también fueron eh, la son digamos la resistencia al terror digamos al juego a las quemas que estuvieron en ese momento a la persecución o la desaparición y eh, es decir, son parte de una cultura uh -huh. que, que, que, bueno, una, una expresión cultural que subversiva, que pudo resistir y, y que sobrevivió, así que por ahí eh, invitarlos en su momento a que puedan visitar el espacio para la memoria, y que puedan visibilizar esto que han sido eh, pertenencias de compañeros y compañeras que eh, muchos de ellos han sido desaparecidos, pero bueno, continúan sus pensamientos ahí con sus libros o también de compañeros también